A Camarones por ser un pueblo glorioso de Y de todita la nación Hoy orgulloso y de la forma más honesta Muy lleno de regocismo Yo le canto esta canción José Prudencio Padilla Al igual que el negro Roble Son gloria de la Guajira Nacidas en Camarones José Prudencio Padilla Al igual que el negro Roble Son gloria de la Guajira, I'm a little bit La inteligencia y la nobleza de su gente Junto con su gallardía son dignos de admiración Y es que ese pueblo es el cerebro de la Guajira Que supo marcar la pauta de nuestra liberación Se recuerdan negro roble lo que dijo. Soy negro como la noche y valiente como soy. Te recuerda el negro roble lo que dijo un español. Soy negro como la noche y valiente como. El sol. Thank you. se levanta lleno de júbilo y gloria el indio camaronero ese almirante que en el lago de Maracaibo luchó hasta vencer las penas y amarguras de su pueblo hoy tiene a la Cid de TORO y a José Rivas de Neira tiene agua Joaquín fue Mayor a Juan y Alejandro Sierra hoy tiene a la Cid de TORO y a José Rivas de Neira tiene agua Joaquín fue Mayor a Juan y Alejandro Sierra